Hoy tenemos dos、eh, entrevistas. Una acá en el estudio, que ya se encuentra Cristian Gorosito, que nos va a estar contando del tercer en, encuentro de hot rod y rad rod y motos, bicicletas, de todo un poquito. Se va a desarrollar el 6 de octubre en el Parque Cabaña, así que vamos a estar hablando con él dentro de un ratito. También vamos a estar hablando con Quique Molina, que está participando en el campeonato de motocross Pampeano. Así que dentro de un ratito vamos a estar comunicándonos vía telefónica con él y nos va a estar contando de, de sus experiencias en, en, en el campeonato y que nos cuente cómo se está desarrollando todo eso. Así que bueno, primero voy a recargar unos saluditos. Tengo que saludar a, al amigo Fabián, que ayer fue su cumpleaños, así que le mandamos un, un abrazo muy grande. También a, a Guillermo, también un abrazo muy grande. Le tengo que mandar un saludo a, los, a, los, a todos los amigos del curso de capacitación, que estamos siempre ahí, así que les mandamos un abrazo muy grande. También, como siempre, al grupo Motociclistas Independientes, que, que siempre están los chicos ahí haciendo el aguante. Así que un abrazo para todos. Y también le tengo que mandar un abrazo y felicitarla a, a Belén, que es, ha entrado en el, en el ambiente motociclístico, así que se ha sumado a, a vivir experiencias en las dos ruedas. Así que le mandamos un saludo muy grande y que bueno, que, que disfrute la nueva máquina que ha comprado. Lubricentro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular 1564-6138, Tres Arroyos. Zeusmi Vet. Veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía.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 Bueno, luego de la tanda publicitaria seguimos acá en Motomaníacos. Les comento que se pueden comunicar al 2983-542913. Ahí pueden mandar sus saluditos. Así que bueno, estaremos esperando si se quieren comunicar. Y les quería dar una información que nos había quedado pendiente del programa anterior, que está r e l a c i o n a d o con las motos más vendidas en Argentina. Les voy a contar los 10 puestos, los primeros 10 puestos. En el primer lugar,、eh, la más vendida fue la Honda Web. Estas son、eh, estadísticas del mes de agosto. La Honda Web 110S con 5.180 unidades. En segunda ubicación、eh, se encontró la Chilera Smash con 4.537 motos. tercer o la Motomel B110 con 4.515. En cuarto lugar, la Keller KN 110 con 3.066. Después se ubicó la c o r b e n Energy 110 con 3429. La Zanella ZB 110 con 2008. Recién、eh, aparece una, de la, una moto de primera marca, como es la Honda QR150 con 1286. Después la octava, la Mondial 110 Max con 1237. En el noveno lugar, recién aparece una moto de mayor cilindrada, como es la Honda Tornado. Con 1,228 unidades y en el décimo lugar, la Zanela ZB 110 con 1,180 unidades patentadas. Tornamos aquí a Motomaníacos. Les comunicamos que también nos pueden escuchar por www.caballosdemetal.com.ar. Les tenemos que mandar un, un gran saludo a Checho de esta página que nos retransmite a todo el mundo. Así que les mandamos un abrazo muy grande a todos que nos están escuchando de muchas partes. Me había quedado pendiente un saludo para la gente de Tu Moto en la Radio, de Olavarría. Que siempre los chicos no hacen el aguante y nos comparten el programa que, que estamos haciendo. Así que les mandamos un abrazo muy grande. Los chicos están el jueves de 19 a 21 horas en Radio La b a r r e r a que la, Las redes sociales las voy a compartir para que si lo quieran escuchar. Así que bueno, y le、sí, voy a dar una información breve. de... Vamos a la línea telefónica. Bueno, listo. Nos comunicamos con Quique, a ver si estaba ahí. Hola, Quique. Hola, buenas noches, Mario. Hola, buenas noches, buenas ¿cómo noche estás? ¿Cómo e s t á c ó estás? s c ó o estás? s c ó m estás? Muy bien, bueno, acá estamos comunicándonos con vos por el、eh, que estamos interesados que nos comentes sobre el campeonato que estás realizando en, en La Pampa. Bueno, algo que no, brevemente que nos comentes cómo se desarrolla esto. Bien,、eh, este fin de pasado、eh, corrí en. participé en General Hacha、eh, por la sexta fecha del campeonato p a m p e a n o Este año decidí. Ir a participar en ese, en ese campeonato en vez de hacerlo en el en, de la provincia. Perfecto, bueno,、eh, comentanos: ¿es, ¿cambia algo al de la provincia?、Eh, ¿Qué es lo que varía en, entre un campeonato y otro?、Eh, cambia más que nada、eh, el tipo de, de piso,、eh, la tierra en, en la zona de La Pampa es mucho más arenosa. Eh, por lo tanto, el, el estilo de manejo cambia, la puesta a punto de la moto también cambia bastante.、Eh, y bueno, y los pilotos también,、eh, porque suelen bajar algunos pilotos de Córdoba, algunos de Mendoza.、Eh, así que bueno, se pone entretenido, el nivel está, está lindo.、Eh, así que bueno, estamos metiéndole para ese lado. Perfecto, así que un. Un campeonato que, que vienen pilotos de varios lugares para participar. Así que contanos con qué moto estás compitiendo, Quique.、Eh, estoy corriendo ahora con una KTM 350.、Eh, bajé un poco la cilindrada porque, bueno, ya con la edad,、eh, la 450 se ponía muy exigente a, a partir de la, de la mitad de la, de la manga, que es, es lo que la manga le decimos a lo que dura una, una de las carreras de las dos que se corre. Eh, así que bueno, achicamos un poco la, la cilindrada y estamos más, más cómodos. Podemos hacer un mejor ritmo en, en, en, el, en el total de la carrera,、eh, se logra hacer un mejor ritmo. Perfecto, este, este fin de semana ganaste, si no, tengo, no estoy mal informado, ¿no? Sí, primera carrera que logro, que logro ganar en, de, este, de esta temporada,、eh, de lo que es, es motocross. Sí, así que bueno,、eh, los fines de semana de competencia son dos mangas, ¿se realizan o se realizan más carreras?、Eh, carreras no, se realizan dos o tres tandas de entrenamiento libres、eh, con, con clasificación el día sábado、eh, y el domingo se realiza una tanda de clasificación y las dos mangas de, de carrera por cada categoría. Perfecto. Este, decime lo siguiente: este campeonato,、eh, ¿cuántas fechas、eh, consiste y cuándo termina en est este n e año?、Eh, lo planificado son、eh, ocho o nueve fechas, si no, si no se les complica por el calendario, por la temperatura, ¿no、cierto? por el clima, más que nada.、Eh, tienen programado entre ocho y nueve fechas, ocho seguro. Quizás hagan nueve. Vamos por la sexta. Por la sexta, eso te, justo te iba a preguntar. r n o querés comentar si tenés algún sponsor o alguien que te ayude para poder competir? Eh, no, no. Eh, es a, a, ¿Cómo es es?、Eh, lo mío es. En este momento,、ah, siempre fue casi amateur, así que、eh, no, no, hay, no hay ningún sponsor. Claro, perfecto. ¿Vos sois el único q e d e s a r r o l l e n s e que está en este campeonato? En este momento sí,、eh, arrancamos tres、eh, compartiendo viajes y, y gastos, y bueno, en este momento quedé solo participando. Perfecto. ¿Cuándo sería la próxima fecha ahora de este campeonato?、Eh, la fecha exacta no la sé.、Eh, sé la ciudad, t e l é n está cerquita de v i c t o r i a y es el mes que viene, en los primeros días, pero no tengo la fecha exacta todavía. Perfecto. Bueno, Kike, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, que nos estés contando. Bueno,、eh, nos podés tener al tanto de cuando t e n g a las c o n f i r m a c i ó n de la próxima fecha. Si nosotros hacemos la difusión, nos vas contando cómo se va desarrollando todo esto. ¿En qué posición te encontrás、bueno, en el campeonato en este momento?、Eh, sí, Mario, cómo no, por supuesto. Ni bien tenga información,、eh, te la estoy pasando. Eh, estoy segundo、eh, a algo de 30 puntos, 35 puntos. Bien, perfecto. Bueno, te vuelvo a agradecer nuevamente por comunicarte con nosotros y bueno, contarnos brevemente en qué campeonato estás participando. q u Está bueno que la gente sepa, los desarrollenses, de dónde están participando y dar a conocer esa información que muchas veces no la tenemos todo el mundo. Yo te digo la verdad, ni sabía que estabas corriendo en ese campeonato, así que la otra vez vi la, vi la publicación y ahí te hablé para, para que des a conocer lo que estás desarrollando. Así que bueno, felicitaciones por la participación que estás haciendo. Y bueno, te agradecemos como, como siempre por la comunicación y cuando quieras estamos a disposición. Bárbaro Mario, no, por favor, el agradecido soy yo y bueno, este deporte necesita también un poco de discusión para, para que crezca. Eh, también para que tenga un poquito más de movimiento en la, en la misma ciudad que tenemos la pista ahí.、Eh, así que, bueno,、eh, gracias a ustedes por, por estar y, este, y difundir. No, no, por favor, gracias a vos. Y bueno, cuando tengas otra información relacionada con el motocross, ya sea en tu campeonato o en, en algo local o, o en la zona que tenga información, nos pasáis. La idea del programa es. Es e s obtener información de cada evento que se va desarrollando, porque muchas veces uno se entera ya concretado s los eventos, y está bueno que podamos difundirlo previamente para que la gente pueda ir a participar o por lo menos seguir de alguna forma la participación de todos los desarrollenses. Bien, sí, sí,、eh, sí, en el, de la información del campeonato de aquí de la provincia、eh, puedo obtener también, así que bueno, encantado, cómo no. Dale, perfecto. Bueno, te mando un gran abrazo y, y mucha suerte para las próximas fechas. Muchísimas gracias, Mario. Abrazo y saludos para todos. Estábamos charlando con, con Quique Molina, que nos contaba de, de su participación en el Campeonato Pampeano de Motocross. Les vuelvo a reiterar las vías de comunicación. 2983 54 2913. Tenemos un saludito por acá que era para Martín, que decía: Aguanten las dos ruedas. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Nos pueden escuchar por w w w f m i n d i e r o c k c o m a r y por www.caballosdemetal.com.ar. Así que estamos acá, nos llamamos Motomaníacos. Todo este programa relacionado con el ambiente del motociclismo. Bueno, les recuerdo que estamos todos los martes en vivo. Después nos pueden escuchar los viernes en la repetición a las 16 horas. Y está cargado en el Podcast, así que lo pueden escuchar.、Eh, siempre está el programa ahí, lo buscan la, la fecha. Y este es nuestro segundo programa. Les, les vuelvo a comentar por si no estaban atentos. Así que nuestro segundo programa de motomaníacos en FM Indie Rock. Bueno, les quería comentar. Bueno, vieron que la Fórmula 1 está revolucionada con el argentino Colapinto. Y bueno, tengo una información relacionada a lo que nosotros brindamos, que es el motociclismo. Les quería comentar que el argentino Perrone, se llama Valentín Perrone, va a estar compitiendo en el campeonato de velocidad del mundo en la categoría Moto 3. Él es piloto de la FIM Latin o a m é r i c a y fue contratado por el Tech 3. Racing para completar el año en el campeonato mundial de velocidad. Así que una noticia muy interesante porque hacía rato que un argentino no estaba participando a nivel eh, nacional, eh, internacional.、Perdón. Así que va a ser muy interesante.、Eh, otra cosa que se suma para que los amantes del motociclismo de velocidad estén ahí prendidos al televisor cada vez que haya una carrera. Así que. Eh, una buena noticia, fue contratado directamente por este equipo.、Eh, así que, bueno,、eh, este chico perrone va a estar、eh, compitiendo en la categoría Moto 3 del Campeonato Mundial de Velocidad. Bueno, vamos a un tema musical. Ah, perdón, me había quedado pendiente que el primer tema de Hermética era para Hernán, que me había solicitado la otra vez, así que no, era ese tema. Y este tema que vamos a escuchar ahora era, es para Martín. Así que bueno, un saludo para ellos. Y escuchamos un tema musical y luego estamos con la entrevista con Cristian c o r o s i t o contándonos de su próximo encuentro de Los Chulos. Bailando el lumbar Tus piernas volaban las sabías llevar。A mí me gustaba c o m o las movías。Y juntos nos fuimos a Pernoctares, que me mucho Me gust mucho gustas gustas me gustas mucho! v e めっし g い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 Bueno, seguimos aquí en Motomaníacos, en nuestro segundo programa en FM Indie Rock. Y bueno, vamos a pasar a la segunda entrevista que teníamos programada para este día. Se encuentra acá en los estudios Cristian Gorosito. Muchísimas gracias por venir, Cristian. Bueno, vamos a hacer una reseña breve. Se va a desarrollar el próximo 6 de octubre el tercer encuentro de la agrupación Fierrera, El Chulo, ¿no? Estoy、Exacto. bien, estoy bien, ¿no? Bueno,、eh, así que bueno. Me imagino cómo estarán los preparativos, que ya está, pasando, está faltando poco tiempo para que llegue esta fecha. Así que, bueno, contanos brevemente cómo se van desarrollando todo. Bueno, buenas noches, Mario. Buenas noches, audiencia. Gracias por la invitación. Como vos decís, el 6 de octubre vamos a hacer el tercer encuentro estático en el Parque Municipal Ángel Cabañas. Vecí, limando los, los últimos puntos que nos quedan este, y esperando la fecha, ¿no? Bien, perfecto. Bueno,、eh, contanos qué participan en este encuentro, qué, qué vehículos participan.、Eh, bueno, el evento es estático, como ya te decía:、eh, Hot Rod, Rad Rod, V8, seis cilindros clásicos,、eh, motos, motos clásicas, custom chopper, bicicletas antiguas.、Eh, bueno, y vamos a tener artesanos también, música,、eh, va a haber dos bandas, este, y bueno, después. El predisposición de la gente que quiera venir con fogones, b a ñ o cerca, todo lo lindo que ofrece el Parque Cabañas. Sí, perfecto. Me acuerdo la edición anterior del año pasado, salió espectacular, la, la verdad que salió genial. Lo acompañó el día también en ese momento. Ojalá que Dios quiera esta nueva edición se desarrolle con un buen clima. Y la verdad que vino mucha gente. Sí, la verdad、sí. que vino mucha gente la vez anterior, así que se pasó una jornada increíble, como decís vos, con las bandas y todo. Así que bueno. ¿Querés c o n t a r m e cómo conforma la, la agrupación de ustedes? ¿Cuántas personas son y eso? Sí, somos poquitos. Somos 10 personas,、eh, entre ellos mis hermanos, Raúl Luciano,、eh, Luciano b a r ú Cristian s a i n d e、eh, n i s Joaquín Landriel, Alan Settolini,、eh, Gringo Leonardi y Cachi Balmaceda, que se incorporó este año. Y bueno, esos somos los que integramos el grupo y, y de a poquito la vamos llevando. Siempre、bueno. con la idea de. El, Ir agregando gente, sumando gente para que nos dé una manito y, o sea, que l e guste lo mismo que nos gusta a nosotros. Sí, sí, por eso, ¿no? Aparte, este, es una, una, un buen encuentro, la verdad que, la, la, lo, que se, lo que se viene, los vehículos y la gente que participa es un ambiente familiar, porque、Exacto. eso es lo principal, que sí, uno sí. ve familiar, uno va a disfrutar. Y la gente se predispone porque viene a charlar, a mostrar sus máquinas y no, te cuenta historia y se hace un ambiente, la verdad, que camaradería、sí, genial.、Sí, te, Terminas haciendo amigos y conocidos de, de todos los puntos de, de, de, la, de la provincia y de, de la Argentina porque llega un momento que hasta por las redes sociales también haces muchas amistades y, y nos vamos comunicando entre todos. Este, sí, y el ambiente es muy, muy ameno, muy ameno. Espectacular. Bueno, ¿querés contar lo que t i e n e u n a rifita ustedes? Estamos haciendo una rifita hasta e se, se sortee el 28 de ahora de, de septiembre. Por un costillar y un kilo de chorizos,、eh, al valor de mil pesos el número. El que esté interesado puede hacerlo por las redes de Facebook o solicitarlo al 446633, que es mi número particular.、Eh, y le acercamos un número. Perfecto.、Quiera. Sí, sí, porque eso también ayuda para que se p u e d a desarrollar、todo、todas suma, las cosas, todo, todo suma. suma La verdad, claro, que、sí. están contando con el apoyo de la municipalidad, imagino. Sí, sí, gracias a Dios. Tuvimos la suerte d el segundo año que nos, nos prestan el parque de cabañas, que ya lo habíamos d e s t r a b a d o el año pasado. Vos sabés que hacía varios tiempos、sí. que vehículos no ingresaban al parque, y bueno, nos dieron la confianza el año pasado. Por suerte, respondimos bien, la gente respondió bien, este, y, y gustó. Así que este año tuvimos la, otra vez la oportunidad de, de realizarlo en el mismo lugar. Claro, sí, repetir el éxito que fue la, la vez anterior,、eh, la verdad que estuvo bárbaro, muy bien, muy bien organizado, porque la verdad, la banda, el sonido estuvo perfecto. Así que bueno, está bueno porque acá no tenemos otra agrupación que, que hagan lo mismo que hacen ustedes, no tenemos en la zona, por lo menos en desarrollo me refiero, ¿no? Sí, sí, sí.、Eh, está Mestizo g a r a g que está en Benito Juárez, que también hace su juntada bien, a Fierrera. Pero、eh, hay b a s t a n t e eventos igual en la zona cada tanto. Ahora estábamos conversando en privado que se d e a r r o l l ó en La Dulce una juntada. Exactamente, ¿no? el fin de semana pasado,、eh, o sea, e s un encuentro de multimarcas, hicieron en, en claro, La Dulce que, que abarca todo, digamos. Sí, sí, abarca de、eh, todo un poco, sí. t Acá m tenemos, b i é n a también tenemos otra agrupación que en noviembre es e l encuentro de, de autos clásicos, digamos. Claro,、ah, sí, sí. ¿Cómo es un mensaje? a b i á n Sí, sí Fabián, Fabián, Borri, Fabián Borri. Fabián Borri y su gente. Claro, y su gente, sí, que les mandamos un saludo. Somos también amigos de ello. Siempre estamos también participando de eso, porque, bueno, también hace un, un buen evento. La verdad que es un buen sí, evento. Sí, sí, sí. Ya hace varios años que te vienen desarrollando. Así que espectacular. Bueno, la verdad que muy contento que les vaya yendo las cosas como, como están planeadas, porque me acuerdo de hace bastantes años, bastante años que. Que estaba programado eso, me acuerdo de charlarlo con Raúl hace bastante tiempo. Sí, sí. Que sí. estaba el plan sí, ese sí. de hacer alguna juntada. Sí, de hecho, el, el, el primer encuentro salió en un mes porque sal, saltó esa fecha y bueno, sí, lo hacemos、sí. y lo hacemos y b、sí, Claro, que fue en la sociedad rural. Fue humilde, pero nos dejó contentos y bueno, fue el puntapié inicial, digamos, para, Perfecto. para ir agrandando de a poco. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. No, pero. Eh, hay que ser realista que, que va creciendo、eh, cada edición, igual, va creciendo. Sí, sí. O sea, eso es lo principal. Y, y lo importante es que lo que planeen les salga como corresponde. O sea, que lo que tienen planeado se puede desarrollar como está pensado. Exacto, exacto. cuesta, pero se,、sí. se sale, va saliendo. Va Obvio saliendo. que son, la verdad que、y、no siempre, es fácil armar. Exacto, y cada año vas adquiriendo experiencias y vas mejorando de a poco. Sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Así que bueno. Eh, ¿Querés agradecer a alguna, a alguna gente que ha s e g u i d colaborando con ustedes? Yo te voy a pedir justamente lo mismo, a, a todos en realidad, a familiares, amigos, compañeros de colegio de, colegio, de trabajo,、eh, que siempre están colaborando con las rifas,、eh, a la municipalidad que nos da la oportunidad, a la s familia de los integrantes del grupo que nos apoyan en esta locura, y bueno, y a vos por habernos invitado para, para promocionar el evento. No, es un gusto, aparte, bueno, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, y, y bueno. Este espacio、eh, es como charlaba recién con, con Quique. Que, que, lo que La intención de esto es que se den a conocer cosas que muchas veces las conocemos exacto, por redes sociales.、Exacto. Y e s t e es un, una guía como para que podamos desarrollar estas cosas y que la gente se, se entere de que se desarrollan muchísimas cosas que a veces, hasta muchas veces, no s ha pasado. Que calculo que a vos también te ha pasado, que te enterás después de muchas exacto, cosas. Exacto, después que pase te enterás. Sí, ¿Viste? Sí, Bueno, yo lo trato de manejar con el grupo de FAIN nuestro de m o t o c i c l e t a s Independientes, de compartir permanentemente la información. Ya, sé, ya sabemos que a todos lados no se puede ir, porque la realidad, no se puede ir a todos lados, pero muchas veces por ahí surge un evento que no tenías pensado y se da para poder participar, o no sé, viste que hay muchas cosas. Y el que, le, el que es Fierrero le gusta todo. Lo, le gusta todo, l e gusta、hora. todo, porque la, es la realidad. Vamos a ver carreras, vamos a ver h o t r o d y vamos a ver autos clásicos y c o s a s d e m o t o por eso. Ustedes siempre también están participando cuando hacemos sí, una sí. juntada solidaria y todo、Exacto. eso, siempre están presentes. Así que bueno,、eh, te agradezco mucho por venir, Cristian. Así que les quiero mandar un saludo a todos los chicos de la agrupación que están trabajando codo a codo con todos juntos para que poder concretar este evento. Así que. Los quiero felicitar también a ellos.、Eh, y bueno, cualquier cosita que quieras agradar, agregar. No, no, agradecerte por la oportunidad que nos diste. Y bueno, los esperamos el 6 de octubre en el Parque Cabañas.、Eh, la entrada de un alimento no perecedero, ¿sí? que lo vamos a donar a, a una entidad pública. Este, y bueno, los esperamos a todos para pasar un buen domingo entre amigos y. Y locuras lindas. Sí, olvídate. Bueno, bien, eso que recalcaste que es un alimento no p r e c e d e r a la entrada. Exacto. Eso está buenísimo porque los elementos solidarios suman muchísimo. Y está bueno poder hacer que, bueno, viste que yo, nosotros lo hacemos con las motos.、Eh, poder colaborar en constituciones. Exacto. No sí, cuesta sí. nada, un poquito cada uno. La pasas bien y ayudas a alguien. Claro, porque la verdad que son cosas que, que sirven. ¿Viste? Porque、eh, todo, un poquito puede, entre todos un poquito,、eh, podemos colaborar y ayudar a una institución que muchas veces le cuesta poder manejarse el día a día. Y nos pasa, a ustedes les debe pasar lo mismo cuando hacen la entrega: el agradecimiento de la institución de、Exacto. las cosas que les, que les entregan. Así、Exacto. que eso vale, el, vale mucho más después del esfuerzo que hacen para concretarlo. La satisfacción de hacer la entrega a una institución es impagable. Salís más lleno. Sí, olvídate. Bueno, <risa> Cristian, te agradezco muchísimo por、a、estar. Vos, a vos. Así que bueno,、eh, les recordamos. 6 de octubre en el Parque Municipal Ángel Cabaña, será a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 de la tarde. Ahí vamos a estar. Perfecto. El chulo. El chulo fierro. El chulo bueno, fierro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno. Terminamos de conversar con Cristian Gorosito, que nos contaba de, de la próxima juntada fierrera del Chulo Fierros, que van a desarrollar el 6 de octubre en el Parque Ángel Cabañas. Y como decíamos, la entrada es un alimento no perecedero, así que、eh, a colaborar con, esta institución, con la institución, que se va, después se va a estar diciendo de quién se hace la entrega, pero a pasar un momento grato,、eh, un, un momento ameno y disfrutar de lo que nos gusta. Los que somos fierreros nos gusta. Se ven lindos autos, lindas motos y bicicletas que a veces ni las e n c o n t r á s en ningún lado, aparecen ahí. Así que, bueno, va a haber bandas de rock, va a haber muchísimas cosas que p u e d e n participar. Así que están todos invitados. Continuamos en Motomaníacos.、Eh, estábamos escuchando la, la música de la Mississippi. Les recordamos nuestra vía de comunicación: 2983-542913. Nuestra página es FM: indiroc.com.ar. k Y también nos pueden escuchar en Caballo, www.caballosdemetal.com.ar. Tenemos un saludito para Víctor que nos estaba sintonizando. Así que le mandamos un saludo muy grande. Nos está pidiendo un tema que la próxima, la próxima semana ya está. Ese tema va a ir para, para vos. Así que e s t a t e atento que la, la semana que viene te pasamos ese tema que nos pedías. n s tomamos con nuevos lanzamientos. Que hacía rato que la gente de Benelli había anunciado que iba a llegar a Argentina. Estoy hablando de la b e n e l l i TRK 702. Esta moto trae un motor bicilíndrico de 8 válvulas, la cilindrada es de 698 centímetros cúbicos, tiene una potencia de 70 cv, un par motor de 70 newton metros a 7000 revoluciones, caja de 6 velocidades, pantalla TFT, el peso en seco es de 2,22 En otras fichas dice 232, así que más o menos es aproximado ese peso. El consumo, la verdad que es muy bajo para la cilindrada, 4,6 litros cada 100 kilómetros. El tanque es una autonomía muy importante de 20 litros, así que la verdad que puede hacer muchos kilómetros. Tener las dos versiones: la, la común trae llantas 17 en las dos ruedas, y la 702X. Trae la llanta delantera, llantas de rayo y la rueda delantera 19, de 19 pulgadas. Este q u e trae equipamiento Bluetooth, trae Wi-Fi para conectar con el celular.、Eh, también es la iluminación es Full LED y tiene como opcional para la gente que, que le quiera poner una cámara frontal que también va conectada con el teléfono. Así que es una, una de las opciones. Les paso a comentar el valor de esta moto. La edición común vale 17 millones 490 mil pesos. Y la versión X, que es como les decía, que es la que permite hacer un uso off-road,、eh, sale 18 millones 450 mil pesos. Así que, bueno, una de las opciones para los amantes del motociclismo que les gustaba. Esta moto, así que está en Argentina, ya está disponible en todos los concesionarios. Bueno, les vuelvo a comunicar nuestro teléfono: es el 2983-542913. Les voy a mandar de vuelta un saludo a, a los chicos d e Centro de Formación Profesional, a los compañeros. Que los había saludado a Andar Rancamo, s pero les vuelvo a mandar un saludito a los chicos que siempre nos juntamos los lunes y los jueves, ahí a donde estamos desarrollando la, la, el curso de reparación de máquinas eléctricas. Así que un saludo muy grande para todos. Continuamos aquí en Motomaníacos. Escuchamos la música de Lenny Kravitz.、Y、bueno, acá tengo una información para comentarles. Es relacionada al grupo Motos Sin Rumbo que desarrollaron una travesía rural el 14-15 de este mes, de este fin de semana pasado. Estuvieron por la quebrada Centro Urquiza, la estación Lartigó, por Saldungaray, el Abra de los Hinojos de los Vascos. Perdón, Torkins y sí, el Abra al i n o j o Realizaron 540 kilómetros, de los cuales 350 fueron de tierra.、Eh, participaron Alejandro Faber, Julio Pinelli, Sergio Montovio, Marcelo Almirón y Andrés b u s i que es el que nos pasó la información. Así que les mandamos un abrazo muy grande a todos los muchachos. Al grupo Motos Sin Rumbo, que siempre están realizando travesías y nos han invitado muchas veces a participar, así que les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, cualquier información que tenga, ya estamos en contacto, que nos van a pasar cuando realizan alguna actividad o lo quieran, lo quieran compartir. Así que les mandamos un abrazo para todos, en especial para André, que nos pasó la data. Muchas gracias.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 a s Y en el cierre,、eh, d e s voy a dar una información que me ha b í a quedado pendiente d el programa anterior: q u es e relacionado al MotoGP, cómo v a a estar conformados lo, los equipos para la próxima... el próximo año del 2025. En, en Aprilia va a estar Jorge Martín y Marco Besecchi, en Ducati Oficial va a estar Mar Márquez y p e c o Banaya. En el Gresini va a estar Alex Márquez y Fermín Aldeguer. En el l c r Honda va a estar Joan Zarco y Somkiat Yantra. En el equipo Yamaha Oficial va a estar Alex Rin y Fabio Cuartararo. En el equipo Honda va a estar Luca Marini y Joan Mir. En el equipo Red Bull va a estar Brad Binder y Pedro Acosta. En el equipo Red Bull Tech 3 va a estar m a v e r i s Viñales y Enea Bastianini. Y en el equipo BR46 va a estar Fabio Digenantonio con moto oficial. Y Franco m o r b i d e l l i también con Aprilia. Así que esa es información que había quedado pendiente del programa anterior. Bueno,、eh, vamos a estar agradeciendo a todos los que participaron. Agradecimiento a Quique Molina que nos estuvo comentando de la participación. Acá tendría que, que agregar que. Eh, también están participando en el campeonato de motocross de La Pampa Ronaldo Hoffman y Benjamín Gándara. Una información que me acaba de pasar Kike. Así que también los chicos también participando del campeonato de motocross pampeano. Así que un agradecimiento también a ellos y a Kike por el reportaje y, y todos los que nos o r i e n t ó sobre su campeonato. Un agradecimiento muy grande a Cristian Corosito que, que estuvo presente acá en los estudios. Así que muchas gracias por estar presente. Le deseamos lo mejor para su próximo evento. A todos los chicos que se han comunicado, los auspiciantes, que nos dan una mano muy grande para poder estar presente. A Diego en la operación técnica, a Diego, un capo, muchísimas gracias por todo. A la Indie Rock, a toda la gente Indie Rock, un abrazo muy grande. l e toca mandar un saludo a los chicos de la Noche Intrusa, que el fin de semana me comuniqué con ellos y me mandaron un saludito, así que quiero devolverle s la, la gentileza que se comunicaron. Yo me comuniqué con ellos, me saludaron en el aire, así que lo mismo quiero hacer con ellos. Un saludo muy grande, están los viernes a las 20, 24. A las 24 horas están acá por FMIntyrock. Así que bueno, creo que hemos hecho un variadito de todo un poco de información y, y un montón de, de eventos y cosas que se van a desarrollar en la ciudad y la gente que participa. Así que、eh, para todo el mundo que, que participe de, o que organice alguna, algún evento en la zona y se quiera comunicar con nosotros, les vamos a dar la difusión que corresponde porque la idea del programa es eso: que, que cada uno tenga. Un lugar donde, donde comentar las cosas que van haciendo. También como viaje, como los chicos de las salidas rurales, también.、Eh, muchas veces la gente ni sabe los lugares que aparecen y está bueno dar a conocer todas esas cosas. Así que bueno, les vuelvo a reiterar: el martes a,、eh, a las 21 horas lo hacemos en vivo. El programa queda cargado en podcasts. Lo dije bien. Sí, lo dije bien. Así que lo pueden escuchar la repetición el viernes a las 16 horas. Por FM i n d i e Rock. También agradecimiento t a m b i é n a www.caballosdemetal.com.ar por también estar difundiendo nuestro programa. Así que, bueno, muy feliz por el programa.、Eh, le agradecemos a todos por estar presentes. Un saludo muy grande. Nos veremos el próximo martes. Y bueno, lo mejor para todos. Y buenas rutas, motomaníacos.